Un cuerpo técnico Conocedor De lo que es el básquetbol eh, Conocedor de lo que es Boca Conocedor Uf. de la Liga Nacional Porque han trabajado mucho tiempo ahí Porque saben lo que es Boca eh, Y evidentemente Hay una traba Que hace Que este equipo no pueda Encontrar una regularidad Para poder quedarse con algún partido Y lo decía Hace poco Ronaldo Córdoba, y lo decía hace poquito Fabián Ramírez Barrio en el programa el sábado de la mañana en uno contra uno, ¿no? Partido como el de ciclista que son partidos que no están en rojo en el en la columna ni en el debe ni en el haber, sino que son partidos accesibles, bueno, después hay que jugarlos todos y con el respeto de cada uno de los partidos, pero obviamente que vos tenés más posibilidad de ganar un partido jugando local con ciclista que ir a poner la cabeza a Santiago con Kim, eso uh -huh. está claro. Así que bueno, ¿te parece que le preguntemos a Ronaldo Córdoba por boca? Pero cómo no. Ronaldo, ¿cómo te va? Matías Tralso, Fabián Pérez, te saludan, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la gente de Venezuela. Bueno, acá este, hablando un poco de Boca, de las internas políticas, de la información que manejamos, de este momento de Boca que este, no es bueno, que ayer volvió a caer 86-84 frente a estudiantes de Concordia eh, y que viene de perder contra, contra ciclista Imagino que vos también eh, no solamente has hecho tu balance, sino que te estarás preguntando el porqué o estarás tratando de buscarle la vuelta a este a este momento, ¿no? Sí, seguro, una gran preocupación porque bueno, los resultados no se dan y en Boca como no darse este resultado y estar en la posición en que estamos, es fracaso, eh, el fracaso me parece que es fracaso de, de todos los que tenemos algo que ver con el equipo, y bueno, que lo dijiste así, o sea, por ahí hay partidos que nos puede costar mucho, como cuando tuvimos la salida de Santiago, que bueno, ya está dentro de los, y los perder que no estaba no estaban los cálculos de perder con y no estaban los cálculos de tuvieron ayer y nos tocó perder eh, si vos me decís eh, la preocupación más grande que tengo nosotros fuimos un equipo competitivo cuando pudimos defender incluso en la Liga Sudamericana donde dejábamos a los rivales en 70 puntos 70 y pico de puntos 74, donde el equipo se ponía se ponía fuerte atrás y después adelante Eh, se ponía más, eh, se ponía, eh, jugado con mucha más tranquilidad y ahora, cualquiera eh, que la de Molerita nos hace 80 puntos y eso me tiene muy preocupado. claro Como como también eh, la lesión de Matías, no o sea, no contar con Matías para mí era fundamental, era como jugar con un segundo base dentro de la cancha y no tenerlo. ¿Nos eh, puedes contar qué tiene Sandes, qué tuvo y cómo se está recuperando? Mirá, es algo raro, que yo no lo puedo entender porque todos los estudios que le han hecho en la rodilla, eh, todos eh, no aparece ninguna lesión que se vea eh, ninguna lesión que salga en los estudios pero el la, la último partido que él jugó que fue el que ganamos el que le ganamos a argentino de Junín al otro día no se podía levantar de la cama o sea, no podía dice eh, que era tanto el dolor que le costaba caminar no podía llevar los a los hijos a la escuela. Entonces, eh, la historia es, bueno, parémoslo para ver si si, si lo podemos recuperar. Le está trabajando todos los días con doble turno, con el kinesiólogo, está con el preparador físico, pero lo vio Batista que es el, un especialista de rodillas, que es el médico de fútbol de Boca, y le dijo que tiene que estar 15 días parado Y eso a nosotros nos marca y nos limita... José bueno, Matías era el mejor reboteador nuestro por ejemplo y ayer nos tomaron 20 rebotes ofensivos y esto no es no es eh, ya la culpa a nadie sino que es una realidad o sea ayer nos ganan el partido tomando 20 rebotes ofensivos yo no sé cuántos equipos, en cuántos partidos un equipo le saca eh, 10 rebotes como lo sacaron y no, y no, ni siquiera estudiante ni ni de Concordia toma 20 rebotes por partido ofensivo si no sería este, uno de los mejores equipos reboteros ofensivos de la liga ¿no? No, no, Ellos tienen 10, el promedio nosotros lo hemos visto, ¿viste? Eh, nos había llamado la atención en el partido con obras cómo habían peleado los rebotes. Eh, por eso nosotros habíamos dado en el scout y en la charla previa, habíamos dado una. una o Se habíamos focalizado, habíamos dicho que había que focalizarse en el rebote defensivo para no darle segunda chance, y nos pasó, pero bueno, eso es lo que nos está aportando, Nosotros, me parece que el equipo tiene que empezar a cambiar de atrás. ...para adelante y no permitir... Eh, ...porque... ...el otro día... ...así son 90 puntos y de local... ...claro, y eso, claro... ...eso es ah, lo llamativo no, no, viste... ...no, no, o sea... ...y nosotros hacemos algo que es impensable... ...para nosotros hacer 86 puntos... ...o sea... ...siempre con y puntos no podemos ganar... claro eh, eh, ...entonces... Eh, ...si vos me decís cuál es la causa... ...de por qué nos está perdiendo... ...yo creo que hay que buscar una solución en la parte defensiva y, y tratar de también de jugar a menos posesiones para que los goleros sean más bajos y bueno, muchas de las cosas que hablamos con los muchachos que ponen toda la entrega están entrenando eh, a full, ninguno se entrega ninguno esfuerzo es a la hora del trabajo pero pero bueno, esta es la realidad y esta es la realidad también que, que nos toca vivir y que tenemos que convivir con ella Claro. y que tenemos que estar con la cabeza lo más abierto posible para, para poder revertir esta situación que me parece que también si la revertiste hace más grande como jugador y te hace más grande como, como entrenador ¿no? y es claro, bien. claro hablábamos nosotros con algunos jugadores de Boca y ellos, y lo contábamos recién eh, públicamente manifestaban que se tenían mucha confianza para la etapa de, de playoff, de ser un equipo competitivo por muy buenas victorias que habían conseguido a lo largo de la fase regular a pesar de este momento Donde se generan dudas eh, Dentro de la, la planificación Y lo que ustedes pueden manejar ¿Existe la posibilidad de algún cambio Para potenciar el equipo? A ver, no, no me gusta hablar de eh, Que alguno quede en el camino Pero tal vez no se pudo adaptar No está a la altura Y buscan alternativas por otro lado ¿Existen, contemplan ustedes La posibilidad de generar algún cambio? Siempre está la posibilidad De manejar algún cambio siempre está la posibilidad de, de ver cómo cómo mejorar al equipo. Eso tiene que ser una decisión, en el caso de Boca específico, y creo que debe ser en todos los clubes del mundo, es, tiene que ser una decisión eh, desde, el punto técnico, desde el punto de vista técnico, táctico, pero también desde el punto económico, y eso también tiene que ver la diligencia tiene que ver eh, cómo la diligencia tiene que estar de acuerdo y tiene que poner el dinero para y tiene que poner el dinero para, para poder hacerlo. Así que, bueno, eh, si nos ponemos de acuerdo, pues, pues, si puede ser que exista algún cambio eh, y, y eso lo tendremos que ir trabajando durante lo más rápido posible porque esto no queda tiempo con la diligencia si es que vamos a hacer algún cambio. este Si no haces cambios de jugadores, no de extranjeros eh, ¿por dónde crees que podés entrarle al jugador hoy a este plantel para poder levantar y salir de este momento? bueno, bueno es una pregunta, por eso eso hacer un cambio pero ahí te, te generaría en los jugadores eh, alguna alguna motivación extra distinta. exacto exacto eh pero bueno, vuelvo a insistir que no solo depende no solo depende de nosotros eh, lo otro es yo creo que con la contracción al trabajo que tienen, la seriedad que tienen eh, las ganas de ganar que tenemos, por más que a veces hacemos cosas eh, que parece que, que, no, que no que no parece un equipo con, con la verdadera jerarquía que tienen eh, yo creo que tenemos que seguir porque merece porque es que ellos merecen, los jugadores merecen ganar jugadores merece mirarnos a la cara y ver que, que el trabajo que estamos haciendo sirve y tener confianza en, en mutua en, en todo el trabajo para poder para poder cambiar, hoy, hoy est Hola, sí, sí, estamos escuchando, estamos escuchando eh, hoy estamos en el, hoy estamos muy mal eso es la realidad, estamos en, casi te diría en el fondo del mar y con el respirador que no, no que, que, que, que nos que manteniendo con vida pero a la hora del trabajo, a la hora del sacrificio, a la hora del análisis, a la hora de aportar cosas, los jugadores son los primeros, así que si yo tengo que estar agradecido a alguien es a, a todos los jugadores con, con las ganas, con dolores, con dolores en los tobillos, con, incluso hasta Matías jugando con el, el último partido que jugó, no se sé, podía mover y, y intentó cuando yo el video, y lo que te pasaba, ¿no? Bueno, cuando veía en los primeros minutos, entrado en el último cuarto y él fue creo el que provocó pero ya ahí no se podía mover entonces no se podía mover entonces cuando pasa una cosa de esa hay que estar agradecido con los jugadores y creo que la única respuesta eh, independientemente de, de todo cambio que pueda haber hasta estar en ellos que sí. son los protagonistas y son los que tienen las ganas ¿no? Ronaldo sí. Córdoba sí. técnico de boca con el que estamos hablando en uno contra uno radio en este mediodía en AM570 y a través de la web uno contra uno web.com eh, te pregunto eh, ya tenés en vista uno o dos extranjeros por si te autorizan a hacer un cambio y en qué <risa> posiciones serían y, siempre uno a mí me gusta mucho ver ese tipo de cosas y si estoy viendo digamos en eh, la Amazon, eh en varias posiciones eh, uno tiene opciones, y los agentes van pasando y van viendo cómo cómo se puede cómo se puede ver bueno si tiene boca pasa por un tema económico y eso es escapa las posibilidades que nos, y si los estrés que vos querés te pregunto cobran exactamente lo mismo que vos tenés pero vos crees que pueden ser solución cuál sería el impedimento eh, bueno no no no yo tampoco no, no, trato contestar yo eh La idea, eh, por ahí, de buscar jugadores que tengan eh, mayor protagonismo y que realmente una continuidad más grande y verlos. Pero bueno, eh, hay veces que no se puede y uno siempre está estudiando y viendo posibilidades y claro. ojalá podamos llevar a Irina a cabo. Ronaldo, te agradecemos muchísimo el contacto en un momento complicado este de, de la historia deportiva, ¿no? No es otra cosa que eso, una complicación. O un mal momento deportivamente hablando eh, lo mejor para vos ojalá que puedas encontrar los jugadores y, y, y el equipo que, que tanto estás buscando vos este Tito, Paco, todo el cuerpo técnico el cuerpo médico eh, para darle a este Boca otro, otro rumbo, eh, un abrazo enorme y gracias por el contacto bueno, te agradezco te agradezco mucho y... Bueno, será hasta la próxima, un abrazo para, para toda la mesa. Ojalá que Gracias. la próxima sea. Ronaldo, qué buen momento que está pasando Boca. bueno, sería espectacular y ojalá poder eso sea lo más rápido posible para, para la salud del club, que conmigo yo tengo un, eh, algo muy especial con el club para mí. ¿Cuántos para años estar sí que en estás en el club? Y estoy con algunas idas, que yo me fui del club para afuera en el año 89 y realmente lo que quiero es que Boca esté lo más arriba posible que tengo un compromiso eh, moral con el club o sea yo no puedo el dolor más grande es ver a Boca donde está el dolor más grande es ver eh, en la posición en que estamos en la tabla de posiciones y eso me duele muchísimo realmente eso es lo que eh, más siento y incluso hasta el prestigio profesional que también eh, es importante para, para mi carrera y para todo pero lo que más me duele es ver a Boca donde estamos y es donde lo quiero dar vuelta Porque Boca merece estar en otro lugar. Ronaldo, muchísimas gracias, en serio. Vale, una abrazo suerte. Dale. Bueno, Ronaldo Córdoba al técnico de Boca hablando de estas cuestiones, ¿no? De más o menos un poquito lo que contábamos nosotros al principio de este programa y después este, hablando de, de cómo están los jugadores.